Dos hospitales, el bioquímico y la UNLP, se suman a la realización del test de coronavirus. La provincia de Buenos Aires ampliará la red de laboratorios para poder realizar el diagnóstico de coronavirus y cuatro de ellos estarán en La Plata. Con la incorporación de hospitales y universidades serán 18 los centros donde se realizarán las pruebas. De esta manera se podrán efectuar hasta 2.000 muestras diarias, lo que cubriría la demanda bonaerense, ya que según los últimos datos epidemiológicos hay 302 casos en estudio. utilizarán el albergue universitario para recibir pacientes leves. El intendente de La Plata, Julio Garro, se reunió con el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber, quien valoró la importancia de trabajar en conjunto y puso a disposición de la comuna el albergue universitario ubicado en 61 y 127. Es para hospedar a posibles pacientes infectados de COVID-19. Entre los ejes tratados, Garro y Tauber adelantaron que en los próximos días terminarán de firmar un convenio para poder contar con el apoyo de los estudiantes de medicina, enfermería y psicología que se dispondrán a trabajar de distintas formas en el servicio a la comunidad. Un servicio que informa más cerca. Confirman 5 casos más de dengue en La Plata. De esta forma se suman 40 casos en la ciudad. Según detallaron, se tratan de tres autóctonos que se registraron en el casco urbano de La Plata y dos importados con antecedentes de viajes. La Municipalidad de La Plata recomienda realizar el descacharrado pertinente en lugares de escasos volúmenes de agua limpia, dar vuelta a los floreros, cambiar el agua de las mascotas, como así también controlar la acumulación de agua en macetas y otros recipientes que permanecen al aire libre y destapar canaletas y desagües obstruidos. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 17 grados y la máxima de 23. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.